diecinueve cinco en la República Argentina, bienvenidos a esto Racing en la sintonía de Radio Argentina AM 570, como todos los días los estamos acompañando hasta las 20 horas con toda la actualidad de la academia. Tenía miedo en un principio, hace un par de minutos me habían dicho hay cadena nacional. Dije, chau, no, no vamos a poder informar nada de Racing, no vamos a poder hablar de Racing. Va a hablar la Presidenta, pero no. Falsa alarma, muchachos. Señoras y señores, la Presidenta está hablando, pero no en cadena nacional. Así que vamos a poder hablar de Racing. Vamos a poder hablar con todos ustedes, por supuesto, en el 4535 5700, que es la vía de comunicación de Radio Argentina. Eh, el contestador automático para que ustedes se comuniquen y, por supuesto, digan, como siempre, lo que quieren, ¿eh? aquí no hay filtro, siempre que sea con respeto, desde ya... Eh, malas palabras si sí, la tenemos de filtrar porque si no nos echan de Radio Argentina pero la realidad es que eh, ustedes siempre tienen el micrófono abierto de estos Racing para expresarse como quieran para hablar de esta actualidad del equipo de sueldía que está cerca de un partido decisivo eh, hoy tenemos un programa con amigos aquí en la mesa a quienes eh, ya voy a presentar en un rato nada más eh, amigos que hacen muchas cosas por Racing y, y la verdad que me enorgullece un rato presentarlos pero digo es una semana decisiva porque de esta manera lo ha interpretado Iván Pillud. y cuando un jugador de Racing se sale a manifestar de la manera que lo ha hecho el lateral de Racing evidentemente uno piensa que es el, el pensamiento generalizado de un plantel que tenía como objetivo pelear arriba con perfil bajo, con mesuradas declaraciones pero esta declaración que ha hecho Iván Pillud y que la escuchamos ayer y que hoy la vamos a volver a repetir, porque no deja de ser importante, porque habla de un plantel que está ante una semana decisiva, tanto se está hablando de River, ¿no? Eh, de hecho, hace un rato Pasarela habló en conferencia de prensa, y ha ratificado la confianza al entrenador, a Matías Almeida, del que se está hablando la chance de que si hay un resultado negativo ante Racing, eh, evidentemente sería el fin de un ciclo de un Almeida que ha llevado a River nuevamente a la primera división. Pero es para Racing también un partido decisivo, el del próximo domingo en el Clásico, en el Monumental. Eh, vamos a escuchar a Iván Pillud y de esta manera vamos a comenzar el programa del día de hoy. Porque ayer Pillud decía lo siguiente: Gastón ¿lo y a mano, escuchamos a la para tarde. de visitante otra vez, eh, eh, no sé, pero para mi criterio sería eh, quedar afuera del de, de campeonato. Porque hoy está todo muy parejo, Boca está haciendo bien las cosas, gana. Este, y nada, me parece que no sacando un buen resultado del domingo, creo que a mi criterio hay que seguir luchando, pero te despedís del campeonato. Si Racing pierde con River, se despide del campeonato. Este es el pensamiento de Pillud. Seguramente sea el pensamiento de más de uno dentro del plantel. Pillud generalmente es uno de los jugadores que tiene este plantel de sub el día que se saca el cassette a la hora de hacer declaraciones eh, que realmente dice lo que piensa eh, siempre es, eh, es bueno escucharlo a Pichud porque más allá de que en la cancha uno siente que está en deuda todavía y que estos dos años que tiene con la camiseta de Racing evidentemente fueron mucho más los malos momentos eh, de Iván Pichud y las performances en bajo nivel que, que los buenos partidos más allá de que ahora están levantadas y que ha tenido... ...buenos rendimientos... ...en lo que va de este torneo inicial... ...naturalmente es un jugador que está en deuda... ...que ha llegado... ...con otra expectativa... Eh, ...en la gente... ...y que desde ya... ...no las ha cumplido... ...pero cuando declara, cuando declara... ...dice lo que piensa... ...y son muy pocos en el plantel que lo hacen esto... ...y tal vez este sea el pensamiento de, de los jugadores de Racing... ...perder ante River... ...significaría quedarse afuera de la lucha por el campeonato otra vez el hincha de Racing por supuesto ya está harto de situaciones donde el plantel donde este Racing a mitad de camino se queda afuera donde en la séptima, octava, novena, décima fecha promediando un torneo ya no tiene chances de, de pelear un campeonato bueno, esto es lo que piensa Pillud. por eso trasladamos esta pregunta al hincha de Racing que inmediatamente se va a empezar a comunicar al 4-5-3-5 5.700 aquí en esto Racing queremos saber qué es lo que piensa la gente ¿perder ante River va a significar quedar afuera la posibilidad de salir campeón? directamente lo preguntamos, campeón una, una palabra que habitualmente Racing se trata de resguardar, se trata de no mencionar se trata de, de obviamente de, de mantener un perfil bajo, lo han hecho todos los entrenadores en los últimos tiempos tal vez el único que en algún momento se animó a mencionar la palabra fue Alfio Basile Tenemos equipo para pelear el campeonato, dijo. El resto siempre prefirieron mantener otro tipo de perfil, mucho más bajo. Tal vez con otros objetivos, el de sumar. Que es el mismo que en su momento ha planteado su día. Pero por qué no ilusionarse, si en definitiva aquí en el fútbol argentino son muy pocos los que pueden jugar bien. O los que pueden encontrar el funcionamiento de una ideología de juego. Racing no la ha encontrado, está dentro de esos equipos que aún no tienen bien definida una ideología de juego pareció que en algún momento sueldía había encontrado el equipo pareció que en aquel momento con Independiente cuando Racing le gana el Clásico y me incluyo, ¿eh? no soy hipócrita en esto muchos pensamos bueno, Subeldía encontró el equipo pero Racing es parte de la irregularidad del fútbol argentino no está exento de esto y evidentemente esta irregularidad ha hecho por ejemplo que Pillú haya hecho esta declaración y por supuesto, queremos saber, insisto, lo que piensa la gente 4 5 3 5 5 mil es el contestador Racing se queda fuera de la lucha del campeonato, si pierde ante River la respuesta la tienen ustedes, la respuesta la tenemos todos obviamente, y, y el fútbol como materia opinable permite la diversidad de opinión, ¿no? la diversidad de, de, de conceptos en este caso a la hora de analizar lo que pasa en este campeonato y, y este andar, este camino, sinuoso por cierto ...que Racing está desandando en este torneo inicial de la mano de su del día... ...bien o mal, con errores y con virtudes... ...pero de todas maneras es un campeonato que a priori uno interpretaba ...que Racing podía ser protagonista... ...de hecho como siempre pasa en la previa... ...muchos dicen Racing es candidato al título... ...es el equipo que mejor se ha reforzado... ...no es la excepción, la gente ha opinado lo mismo... ...la gente en general, no hablo solamente del hincha de Racing que tal vez haya sido el más mesurado de todos, pero en definitiva, la pregunta entonces está instalada. Dicen que es una semana decisiva para River, para el futuro de Almeida, lo será también para Racing. Piyud ha sido muy claro, muy concreto. Eh, Racing si pierde se despide de la posibilidad de pelear en campeonato. Esperamos la respuesta de todos ustedes. En un rato les voy a comentar lo que tenemos aquí eh, para sortear con todos ustedes. Y con, el, con alguna consigna que obviamente la vamos a, a extender, extender hasta el día de mañana Para que se ganen algunos premios Tratamos de ser generosos, ¿no? Tratamos de, de entregarles algo a todos ustedes que siempre están del otro lado Acompañándolos, eh, porque ustedes nos hacen compañía Más allá de que nosotros tal vez eh, entramos en su casa, en su hogar Mientras toman mate, mientras están eh, hablando, mirando la tele Bajan el volumen, escuchan las novedades de Racing A nosotros ustedes son una compañía y le agradecemos como siempre que respondan de la manera que habitualmente lo hacen No solamente en el contestador automático, sino a la hora de prender la radio, eh, sintonizar bien adelante en el Dialda 570 Y escuchar todas las novedades de Racing Antes de saludar a mis amigos que están aquí, los saludo primero a mi compañero de trabajo Que no deja de ser mi amigo, aunque muchos piensan que Morris no tiene amigos Tiene amigos, tiene amigos, yo soy uno de ellos, ¿qué lo vamos a hacer Cuesta ser amigo de Morris, pero bueno, eh, de todas maneras, la amistad de Morris aparece de algún lado ¿Cómo le va amigo? ¿Todo bien? Buen ¿Té? Buenas noches para todos, Buenas hay mucha gente acá en el bueno, estudio ¿Qué pasa? Hay mosquitos, ¿no? Son aviones, paraíso, ¿Qué verdad, son aviones, pero bueno, hay que bancársela Viene la época de la primavera, el calorcito, el pasto Yo tengo mucho pasto cerca de casa, y no, no, no vivo en una plaza, eh, pero te digo eh, Es terrible, los mosquitos Espero sí. que haya mucho mosquito el domingo en el Monumental. ¿Para qué? Para que moleste un poco a los jugadores de River, porque la verdad Racing está jugando tan mal que va a ser muy complicado que Racing pueda ganar ese partido. Aunque en el fútbol argentino, eh, si, si sos inteligente, como dijo Villar ayer, eh, y jugás con la desesperación del rival, te venía escuchando esto de que Racing... Eh, se despide el campeonato si pierde con Río, yo creo que ya se despidió del campeonato o sea un equipo que no sabes a qué juega, un equipo que pierde con equipos supuestamente a priori inferiores eh, es muy complicado que pueda pelear el campeonato, tal vez como dije en algún momento antes de empezar el campeonato yo dije con Simeone Racing va a sacar muchos puntos y va a estar entre los primeros puestos, que no quiere decir que pelee el campeonato acá una cosa es pelear el campeonato y otra cosa es estar en el lote de los punteros, que es muy diferente ¿Cuándo pasar que Racing termine un campeonato quinto sexto? Pelear este campeonato va a ser imposible. Esto es de mi punto de vista. ¿Para usted Racing ya está afuera? Sí, pero hace un rato que está afuera. O sea, ¿Desde cuándo? Viéndolo jugar, está afuera. Eh, viéndolo eh, jugar, pero, a pero ver. de Morris. Viendo jugar al resto de los equipos, tanto afuera. No, no, no pero que hay que una diferencia. Campeón. ¿Sabe cuál es la diferencia? Cuantos muy mal, pero algunos son equipos. Racing no es un equipo. ¿Cuántos hay? Y yo te diría que Arsenal juega muy feo, pero es un equipo Te puedo decir que Boca juega horrible Newells Newell, vos fíjate Newells, eh Newells peleaba el descenso, llegó Martino, no hizo contrataciones Sacó 33, 34 puntos Y no necesitó tanto tiempo para armar un equipo No sé por qué esto, que en Racing se necesita otro torneo más Racing trajo jugadores para pelear el campeonato Un técnico que está desde hace medio campeonato pasado Y tuvo su chance en la, en la pretemporada para poder armar un equipo Perdió la Copa Sudamericana en la primera ronda Vapuleado por Colón Perdió la final de la Copa Argentina Y por ahí muchos dicen basta, morri de hacer hincapié en el entrenador Es cierto, pero es el que pone los jugadores dentro de la cancha Yo no pongo a Zuculini de doble cinco en cancha de Racing O a Ued de doble cinco en cancha de Racing Tampoco pongo a Sabelgit de 4 Ni a Martínez de 4 Y tampoco dejo tanto tiempo afuera a Cámpora cuando el nueve no le gol a nadie Bueno, eh, vino, ena bien? vino enajenado. No, por no porque estoy eso. enojado, me peleó con la gente por la calle. Trate, trate, de no morder a mi amigo Alberto Gisando. Por supuesto que, que, que va. Nada, eh, nada que ver, mire, pero bueno. Miren el mosquito de su <risa> <que de brazo. risa> se me paró en el brazo. Listo. <risa> listo. <risa> <Sigue risa> lo tengo pero tres patas pegadas de brazo de que lo maté prácticamente pensé lo había matado, pero no, sigue vivo, sigue con vida. Bueno, ahora. Lo vamos a exterminar ¿Y sabes por qué? Sí. cierro con esto Porque ayer los chicos discutí con los chicos como siempre Discutimos acá, está bueno esto porque Uno aprende, eh, generalmente no tengo razón Pero bueno, trato de, de, de, de ser cabeza dura Y está tratar de que, que me eh, Qué claro lástima que, que esto nada. no es televisión, ¿no? Pues si papá, ustedes vieran la, la imagen de Morris todo, Con todos los pelos parados ¿Y transpirado. Es eh, eh, la cara, la, la, la parte del bigote, no tiene bigote Estoy, estoy entrenando en para sport. la Maratón para Paradiso así No tiene chance, no a chance No tiene ninguna posibilidad, amor Y yo ya le dije de hace rato, lo venimos hablando de esto Yo estoy entrenando también Empiezo el, una gacela, el que, que viene sí. empiezo el campeonato de tenis que juego habitualmente 6-0, 6-0, No, que juega habitualmente, ¿verdad? no, que juega hace mucho tiempo que no juego <risa> La <risa> última vez que hice una actividad deportiva es en diciembre, 2011 ¿Está mal? Eh, sí, está mal, por eso no tiene chance Bueno, vamos a hablar mucho de Racing hoy eh, Nosotros lo decimos habitualmente, Morris eh, El hablar de Racing no es solamente hablar de fútbol En realidad no. a todos nos interesa hablar eh, de fútbol eh, Ver cómo está el equipo de Sueldía, Pero Racing va mucho más allá del fútbol Obviamente es la principal actividad que tiene el club Y todos somos hinchas de, de, de, del fútbol de Racing Vamos a ver a Racing, somos socios y vamos a la cancha Son muy pocos los que usan el resto de las instalaciones que tiene el club Pero la realidad es que Racing eh, va mucho más allá del fútbol y, y por eso hoy tenemos la posibilidad de estar aquí en, en una mesa con amigos Para conversar de, de otros temas que están vinculados en Racing Porque hay mucha gente que hace cosas por Racing Hace cosas muy buenas por Racing eh, Ejemplos a imitar y, y todos aquellos que están involucrados en Paso a Paso Racingista eh, que estamos involucrados nosotros también, por supuesto eh, estamos tratando de, de dar lo mejor para Racing de que Racing sea cada vez más, más grande no solamente en el fútbol que para eso está el presidente Coborno todo su equipo de fútbol profesional sino que Racing sea grande también en otros ámbitos que la escuela de Racing vaya creciendo que el predio Tita Matiusi vaya creciendo también que la sede también se vaya creciendo y vaya a la par de lo que tiene que ver con una institución de la grandeza de Racing de ese escudo de ese estadio que la sede de Villa del Parque también crezca claro que en algún futuro en algún futuro no, claro. en corto, mediano largo plazo pero en algún momento eh, aquel predio de Seiza que Racing pudo conseguir eh, sea también un lujo y, y un predio que esté a la altura y que sea comparable eh, no sé, por ejemplo, con la Villa Olímpica de Vélez, tanto se habla de la Villa Olímpica de Vélez, yo creo que en algún momento ese predio se lo mencione tanto y se hable de ese predio como se habla hoy por hoy de esa Villa Olímpica de Vélez. Todos queremos eso. Por eso hay mucha gente trabajando, como en el caso de Alberto Di Sanso y Loreta Di Sanso, que están aquí eh, compartiendo nosotros esta mesa de estos Racing y a quien ya saludamos, Alberto ¿Cómo te va León? un estoy ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo, contentos ayer tuvimos una tarde preciosa vos estuviste también en la escuela y, y viste lo, todo lo que sucedió no nos hizo un agasajo la escuela y a toda la gente que está cooperando con, con, el, con el colegio y bueno, estuvo muy muy muy armónico, lindo la verdad que muy bien Bueno, primero gracias, gracias por, por todo lo que hace por Racing. en serio, a, a quienes están escuchando eh, tal vez muchos no reconozcan el nombre pero es una persona que con silencio con un perfil muy bajo hace mucho por Racing, hace mucho por Racing Alberto Disanzo por eso el primero el agradecimiento por todo lo que haces y, y segundo por estar acá y por dejarnos participar no, bueno, hacer hacemos todos vale a decir vos sos parte de esto no, claro, sos bueno. parte de esto todos los programas vos sabés que esto fue creciendo la gente cada vez se dedica a más le están poniendo amor todos este el club nos abrió las puertas que es muy importante porque en un principio te acordás que cuando comenzamos era un tema un poco más complicado porque todos sí. pensaban en el tema político pero como aclaramos siempre que, que el tema no es político que es, todo el que quiera ayudar se puede acercar este, eh, fue tomando vuelo y tenemos gente realmente de todos los partidos políticos prácticamente de Racing hoy ayudando eh, gente que integra los partidos políticos Lo que quiero expresar Pero no desde el paso a paso Cada uno Ayer estaba en la reunión Vos viste a Claudio Velo Que es presidente de una agrupación sí, Presidente del CRA ah, Le ah. mando un saludo a Ángel Velo Ya que estamos sí. Ayer cumplió años Le había prometido un saludo Al aire Ayer salí muy poco al aire Tres minutos, cuatro minutos Morris Usted sí, acaparó todo el programa Como siempre quiere hacer Para eso En no un momento me da, de... No me da chance de hablar <risa> En un momento salió más pillu que usted <risa> Y quedé, quedé, quedó pendiente el saludo para Claudio Velo, que cumplió años. Un gran abrazo para Claudio Velo, que me salvó. Me salvó en San Juan, en la final de la Copa Argentina. Yo salí eh, eufórico, enojado, por supuesto, con el partido. ¿Es el esa único eufórico? El... Sí, eh, no, no, no. ¿Eufórico? Eh, ¿Qué eh, veo, eufórico. La no, en el mal No, no, no, pero en el mal sentido, me interprete mal. Eh, con mucha bronca. Con mucha bronca, enojado. Y seguí de largo, los micros estaban ahí esperándonos en la puerta del Estadio Bicentenario de San Juan Y yo me fui caminando, caminando, me fui 20 cuadras más o menos De repente se me ocurrió llamarlo a Claudio Velo y le dije Claudio, ¿dónde están los micros? En la puerta de la cancha, ah, estoy a 20 cuadras <risa> Y me esperaron, me esperaron gracias a la gentileza de Claudio, un saludo para él Pero bueno, aquí estamos Alberto para hablar de, de paso a paso racista De esta agrupación que como bien dijiste no tiene fines políticos eh, es raro Suena raro ¿No? ¿Puedo hacer una pregunta chiquita sí, sí, Antes de ir todo. a la tanda? Sí, sí Porque me parece interesante Esto desde afuera No pasa en Racing En todos los clubes pasa Que generalmente Hay un montón De agrupaciones políticas Que pugnan por ser presidente por, por comandar Las acciones del club O, o llevar a cabo Tres, cuatro años de mandato Depende de cada estatuto ¿Cómo puede ser que vos Con tu gente Imagino Bueno, acá veo A, a tu hija Desde afuera Desde afuera Eh puedan haber hecho esto de juntar a todos. Vos fíjate, por Racing por esa como la canción de Tanguito, el amor es más claro, fuerte, el... pero después cuando quieren eh hacerlo eh, Viste que siempre te dicen No, mira vamos a tratar de juntar Nunca lo hacen Y vos desde afuera lo lograste Lo que sucede es que nosotros tenemos las cosas muy claras en ese concepto vale es decir eh, Lo primero es Racing y hay que ayudar y, y somos gente que nos juntamos No hacemos manifestaciones de gente grande Nos juntamos dos, tres personas Como me junté hoy con Leo una hora antes del programa Para diagramar lo que vamos a hacer Y es nada más que ayudar no no no El que tiene fines, eh, cuestiones políticas La lleve en su partido político Nosotros no podemos criticar No criticamos a los demás Extraer, nos manejamos lo otro que dio un golpe muy bueno, porque nosotros hicimos una averiguación antes de lo que la gente quería, es no tocar el dinero. Porque no ah, le preguntase a la gente, benísimo. y la gente se no, pero todos se chorean la plata, viste, como es el, sí, el, la, sí, la sí. típica expresión, para dar o no, pa para no dar, algunos se escudan en eso para no dar. Entonces, al manejar este, listados, el colegio nos dio su listado, el, el, el, el, el predio tenemos las cosas que tenemos que llevar, eh la gente va y, y dona, nos llama nos manda por mail, lo vamos a buscar y lo llevamos no tocamos nada, ahora la maratón eh, la plata la toca el club, digamos la academia es la que vende no, no, nosotros es no. buenísimo eso, eh. Eh... la verdad es buenísimo por dos cosas, primero por lo que está diciendo que esto de que la plata no se toca es, es bárbaro, mm. porque ahí no hay ningún tipo de... siempre hay algún mal pensado, sí, y claro. ahí eh, o sea, poner las cartas todas sobre la mesa esto con claro, y claro. lo otro esto de que yo te digo, para mí lo que es muy meritorio y de verdad Haber juntado gente de todas las agrupaciones Por el bien común que es Racing eh, es, Y, y es, todo lo que es la institución ¿no? Tal cual, es, es el amor por los colores Que es en síntesis es lo que uno tiene desde chico eh, sí, eh, igual, eh, Ayer fue un momento muy grato Cuando nos agasajó el club Agasajó a la gente que, que está cooperando Y ver este, realmente eh, A todos los programas de radio Hablando, que yo sé que ellos se llevan medianamente bien Pero... Pero es un logro, poderlo ver a Leo... A ver pero, a Leo, nombrado, a Leo no, pero no lo nombraron Leo no, ahí arruinaron. Estaba no, estaban todos, ah. se retaban a duelo nada más para ver quién corría más, en el día 4, quién corría más, espectacular. Yo voy a hacer una sorpresa, nadie me espera, nadie me espera. Nadie me espera porque capaz no llego, pero no importa. De las mil personas que van a estar anotadas... Salgo 999 en la posición. No, mil. No, no sea ridículo, alguno va a abandonar, yo llego. día le atrás suyo, Morri? Un día le voy a contar una anécdota, tenía 18 años, era otra época. Sí. Tercero salió una maratón en Pontevedra, en Ferro. No, no porque era socio de Ferro, sino intercolegial. O Se hacía si en Ferro, no había tres para decirle, no empiece. Eran muchos. Yo no eran tres. Bueno, venga porque si no, ¿sabe qué? Después, Cinco dice que pasa ahí desde no, afuera. Pa. Mi amigo Sergio Paz. Sí. Anticipé lo que sí, está pasando sí. con Racing, paso o no, futbolísticamente no. <risa> Basta, amor, usted anticipa todo, déjese en bromar sí, 45355700. Eh... Alberto, vamos a hablar un rato de la maratón sí, 4 sí. de noviembre. Eh, una inscripción que son 100 pesos, eh, todo destinado para colaborar con Racing. Buenísima idea. Eh, todos los gastos de la maratón del 4 de noviembre están a cargo de paso a paso racinguista Es decir, todo el dinero recaudado irá directamente a Racing. Racing sí. no tiene gastos. Sí, es algo dicho, importante para, para destacar y para remarcar y para insistir en Y esta también discusión. le queda el, el tema de la publicidad que el club puede vender, ¿no? Exactamente. Porque hay una parte de, de todo lo que es publicidad en la llegada, en el arco, que, que eso puede ser otra cosa importante pues, para el club, porque no es solo las inscripciones que le dejaría 100 mil pesos esto, que es para, esencialmente para la cancha 5 del predio Tita y alguna parte más para la escuela. Para la escuela bueno, usted. de esto vamos a hablar. Bueno. Hablaremos del reconocimiento histórico periodístico Racing el año que viene Se cumplen 100 años del primer título que obtuvo la Academia en El año 1913 Cuando en aquel momento Empezaba a gestarse el apodo de Academia Racing es Academia por aquellos tiempos Sí, ganó un montón de campeonatos seguidos 1913 El año que viene vamos a cumplir 100 años del primer título Y hablaremos de este reconocimiento histórico periodístico Que falta todavía Mucho se habla de los títulos a nivel profesional pero poco se menciona el amateurismo. Eh, es algo que debemos corregir. ¿Y cómo y... no ponen la camiseta para eso? La próxima, ¿no? Eh. Boca tiene un escudo que cada vez más grande 52 de estrellas, estrellas sí, sí. claro, y, y Racing siempre una. Muestra no, no, una estrella. Vamos, si a no hablar, me vamos a hablar de eso. Hablaremos de las donaciones que estamos haciendo a la escuela, a la escuela de Racing. Eh, hablaremos de todo lo que hace Paso a Paso Racingista. Aquí está Alberto Gisanzo y también su hija Loreta, que son pilares de, de Paso a Paso Racingista. Quiero felicitar tanto a Alejandro como a Loreta, los dos. Como Alejandro? Alejandro, Alejandro. Alberto. Perdón. ¿Ya Alejandro, Alejandro, Alberto? ¿no? no, no, Alberto, porque me enviaron un mensaje. Eh, ese, tranquilo, Se me van los, los Morris Porque van a, tener, van a tener el orgullo de tener un cuadro con mi cara por ser el ganador de la maratón de racing Ahora, la cara suya va a aparecer como está ahora: no, de espalda, de espalda. espalda, espalda. torcido, todo transpirado, los pelos parados. Para Así eso. está Morris. Y esto Racing por Radio Argentina, AM570, Tanda y venimos. Argentina, espacio publicitario, AM570.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 19:31 en la República Argentina, seguimos en estos racing por AM570. Eh, en un día, un clima en la ciudad de Buenos Aires, qué feo que está todo el día feo, 13 grados 2, eh, en este momento la sensación térmica aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, con Morris que tiene mucha humedad en el pelo. No, mira, no, tengo el pelo te parado. Me le, me, eso ver, es humedad, eso es humedad. No, Paradiso. No. Eh, los eh, mosquitos salen de su cabellera, para ¿Por qué no va lo de Cucini? Uy, ¿Un día tendría que dar una de, de esas. Pero van todos famosos, ellos no me conocen nadie a mí. Y bueno, empiece a hacerse conocido. No, por... me interesa, no. Me interesa, gracias. Ahí viene el ácido de, de Morris. <risa> van a decir cuando vaya la pluquería de Cucini. Bueno, eh, tenemos varias cosas para sortear. Muchas de ellas, de paso a paso, racinguista, hay un banderín. Con todos los títulos que Racing ha obtenido Lo que decíamos antes del 1913 Hasta pasando por el 14, 15, 16, 17, 18, 19 Miren si vuelve esa época, ¿no? Donde Racing gana campeonato todos los años A mí me tiene que internar después de esto, ¿no? 21, 25, 49, 50, 51, 58, 61, 66 Y el 2001 Todas las estrellas correspondientes, por supuesto, con los títulos internacionales, entre ellos, por supuesto, la Copa Libertadores y la Intercontinental del año 1967. Tremendo banderín, ¿eh? eh hermoso. Yo tengo uno colgadito en una de pared de mi casa. ¿eh? Muy grande. Muy grande. Después, el ganador. Obviamente, ahora vamos a dar la consigna. El ganador... No va a decir si quiere alguna firma de algún jugador de este plantel profesional, no hay ningún problema, lo hacemos O si lo quieren así, así como está Con ¿no la firma tico? de Paradiso O con la firma de Morris no, <risa> ¿Eh? Ahí, no, está complicado. Ahí no está complicado Bueno, tenemos el banderín Tenemos la gorra también, con las estrellas, con todas las estrellas Y todos los títulos que ha obtenido Racing Una gorra con visera, muy linda gorra El llavero de paso a paso Racinguista. Un juego de naipes, naipes españoles un sabe para bueno, el truco, Un día quiero hacer un desafío al truco ¿eh? Al aire ¿A ¿Qué, qué apostamos? Mi, yo le voy a decir, hay tres cosas un al de, de truco, de ni al ajedrez, sí. ni corriendo maratones O sea, ah, esas tres eh, cosas no son increíbles sabes, Pier, la, <risa> última, <risa> es la última pierde, las otras pueden ser que ganen, pero bueno, las, las últimas me parece que no tienen chance El juego de naipes Tenemos un voucher Para ir a lo de Fabio Cugini el mejor peluquero del país, ¿Eh? Eh, Loreta, vos crees uno, no hace falta que me contestes eh, al aire, está fuera en producción, Loreta, sí o no, está levitando por acá, sí, sí, dice que sí, dice que sí, este, Alberto y también necesita en cualquier momento un voucher para allá lo de Fabio Cucci, Se <risa> liquida al aire, ¿eh? mirá que ponete la gorra porque y bueno, tenemos también dos entradas, dos entradas. ...para la fiesta de la primavera... Qué buena, ...el próximo maravilla. viernes 21 de septiembre... ...22 horas... ...en la sede de Avellaneda en el tercer piso... ...se hace la fiesta de la primavera de Racing Club Avellaneda... Eh, ...música en vivo... ...DJs... Eh, ...sorteos... Mmm, ...obviamente un montón de... Eh, ...de sorpresas que tiene preparada la gente de Racing... ...para el hincha que se acerque y vaya a festejar... ...el día viernes 21 de septiembre... ...a partir de las 22 horas... Tenemos dos entradas ¿Querés ir con tu mujer? ¿Usted señora quiere ir con su marido? Eh, ¿Vos flaco que estás del otro lado Escuchando el programa como todos los días ¿Querés ir con tu novia? ¿O con alguien que tenés ahí No hace falta decir la novia? Bueno, podés ir el viernes a las 22 horas La consigna es muy fácil Morris, Alberto Vamos a escuchar el relato de, de un gol de Víctor Hugo Morales Nos tienen que decir ¿Qué torneo fue? Es fácil, ¿eh? Es fácil Después vamos a, a alguna pista, ¿No? tienen que decir qué torneo fue y cómo terminó este partido ante River, con el relato de Víctor Hugo Morales de este gol, el de Juan Ramón Fleita, que escuchamos a continuación. pero sacó la la pone gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. perfectamente para nosotros pleita estaba en posición de 10 dentro del área definió con la cara externa del pie izquierdo con efecto por un costado del arquero Goychochea, que lo tapó mal y pleita arqueando su cuerpo a la izquierda y rebatando por el medio en el final del primer tiempo pone arriba a Racing. los ligeritos sacan ventaja notable definición de pleita para cambiar la historia que parecía de river river se perdió un penal rafin Convierte el gol en el instante postrero de la primera mitad Y Racing le está ganando a River el ligerito Juan Cloista de las Toscas A los 45 minutos gana la Academia Racing 1, River 0 Época de ligeritos, época donde Racing ganaba eh, bastante seguido Época donde Racing peleó el campeonato Vamos a dar pistas, nos tienen que decir el torneo El torneo y el año por supuesto, ¿no? ¿Y cómo terminó este partido? En el que Fleita convierte ante River En cancha de Racing Es fácil, ¿no? torneo y cómo termina el partido ante River Si quieren también pueden agregar Cuántos años tiene Morris Pero bueno, no, no hay problema eh, Es muy fácil la consigna Y se llevan todos estos premios que tenemos aquí eh, La vamos a extender ma hasta mañana La consigna, por supuesto Porque tal vez agreguemos algún premio más eh, Estamos en búsqueda de algo eh, Importante para seguir eh, dándole eh, cosas de Racing a la gente eh, Que les gusta, por supuesto Así que es muy fácil la consigna ¿eh? Época de Ligeritos Una pista más Torneo raro Donde Racing peleaba el campeonato Y, y la... faltando algunas fechas Hay un receso Y se vuelve a jugar en febrero Con un jugador que no podía estar Porque terminaba su contrato Y tenía que volver a Suiza Un jugador muy recordado Que hoy no está entre nosotros sí. Eh, que es Adrián de Vicente eh, es muy fácil, estamos dando muchas pistas ¿quién en una más? sí, aparte que el entrenador sí. de ese momento decía que ese fue un jugador fundamental para el equipo y no tenerlo en esas últimas fechas que se jugaron en el año siguiente en febrero, sí claro. y, atención, eh, si es... que, sí, atención eh. que la consigna es el 45355707 eh. eh, el otro es el contestador automático para dejar mensaje y opinar de Racing Pero para responder a la consigna 4535-5707, 5707, allí está Sebastián Gorosito tomando nota de todos los nombres y todos los llamados que estamos recibiendo para participar de este sorteo por todos estos elementos que hemos dado a conocer que tienen que ver con Racing. ¿no? El juego de naipes, la gorra de paso a paso racingista, el banderín, eh, el llavero, el voucher para de Cuccini y las dos entradas para la fiesta de la primavera que organiza el club en la sede de, de Avellaneda Avenida Mitre el próximo viernes a partir de las 22 horas. ¿Te acordás de ese partido Alberto? Sí, no, no me acuerdo cuando faltaban las cuatro fechas, la amargura del día de Dalalive, la pobre que creo que lo crucificó contra... El partido de con Ferro. Ferro. Partido con Ferro. Cancha de Racing Don Ferro, 2 a 2. Sí, que empezamos ganando 2 a 0, se subo, subió arriba la alambrada, lo echaron y... Se sacó la camiseta. campeonato, ¿sí? ¿Cómo no nos vamos a acordar? Dos goles de Galarza no. aquel día, Kiki Galarza. Era pleno febrero y estaba en Villa Gesell. Bueno, acuerdo. más pistas quieren, más que esto no podemos hacer. Eh, tienen que decir qué campeonato fue Y, y cómo terminó el partido eh, ante River ese día En un rato hablamos de Ricardo Adrián Centurión Ojo, no se muevan del dial, no se muevan de la 570 Porque tenemos información de Centurión ¿Se va Centurión? Dentro de poco es la pregunta que dejo eh, picando Para que en un rato empecemos a desarrollar No solamente la información de, del tema Centurión sino vamos a hablar del equipo Hoy es un misterio el equipo, ¿no? ¿eh? Pero hay indicios de cuál podría ser la formación titular Para visitar a, a River el próximo domingo 15-10 Con el arbitraje del juez que más le gusta a Morris El señor Pablo Lunati menos, menos mal que se retira ese muchacho <risa> Son impresentables los árbitros Pero igual te quiero decir algo No se puede decir nada en este campeonato de Racing sí. con los árbitros ¿eh? Te dieron dos penales con Rafaela Echaron dos jugadores con Belgrano o sea, Echaron un jugador contra Independiente O sea, no podemos decir nada. ¿Algún fallo polémico? Y no, ¿En contra de Racing? No, no, no, de, en favor, alguno de estos no me menciona. No, no, eh, los penales dijeron, tal vez el gol. los dos. Sí, pero dicen que son penales que a veces no se cobra, y, y recuerdo que en ese partido sí Racing convirtió un gol, el Pepe San, que no estaba en posición adelantada, y pesota cobró un outside, él lo cobró, mm. desobedeciendo. Tal vez esa sería la única más o menos complicada, pero en un partido donde te dan dos penales... Hay que ganarlo. Claro. Bueno, muy bien. Alberto, eh, Paso a Paso Racinguista. Eh, hemos hablado mucho de este programa Paso a Paso Racinguista, eh, siempre que podemos lo hacemos, y ya hemos dado a conocer cuál es el objetivo primordial, ayudar a Racing sin fines políticos, como, como comentábamos antes, pero se viene en lo inmediato, falta todavía, ¿no? Pero dentro de poquito se viene una maratón que va a ser muy importante para el club, que está organizada por Paso a Paso Racinguista. Eh, esto, estuvimos hablando algo antes y dando algunas eh, referencias Inclusive ayer hablamos con Lautaro Tabasco ¿Sí? eh, Quien está a cargo fundamentalmente de toda la organización Y, y se está moviendo y le agradecemos eh, todo lo que está haciendo también por el club Pero es una carrera importante Muy importante y... Porque decíamos que toda la plata va, va para Racing Va todo para Racing y esperemos que sea la primera de muchas maratones Porque como vos bien dijiste uno da ejemplo de la Villa Olímpica de Vélez y en, en cuanto a maratón tenés que ver lo que hace Argentino Junior hizo una este, Lanús tiene una maratón que van 8 o 10 mil personas porque no van a correr nada más que los hinchas de Racing en, este, en esta oportunidad por ahí sí porque es la primera pero el año próximo si Dios quiere empiezan a venir los maratonistas que se empiezan a sumar y si vos lográs meter 5 mil 6 mil personas eh, podés hacer un, una cosa importante en el club uh -huh. este, y una, pr una pregunta eh, Alberto, ¿por qué el cupo de mil esta vez? ¿Por una cuestión de organización? Es una cuestión de organización que se puede extender un poco más Pero no queremos que salga mal, que salga todo muy prolijo La empresa nos aconsejó mil, va bien es, Por ser una primera maratón sería muy bueno meter mil personas claro. Hay maratones de de Argentina Juniors o una chica eh, vale decir no, no, le, los maratonistas son los que llenan las maratones en realidad, claro. pero al ser un cuadro grande eh, tienen eh, desconfianza, también puede venir mucha más gente hay que eh, llevarlo a un, a un mecanismo de que sean 1500 personas, todo controlado no, no más. Sí, porque el autor nos decía que se puede acercar gente en bicicleta, caminando sin que esté inscrito, que nadie les puede decir nada, que van a estar ahí, se van a contar más de mil personas. Seguro. Sí, sí, seguramente, aparte del que no, eh, el fin es anotarse para ayudar al club, obviamente, pero nadie le va a impedir a nadie que vaya a correr. Eh. Claro, Una claro. persona quiere venir a correr y puede correr. Lo que pasa que el entrar, eh, que no, nos dejaron entrar en el cilindro, claro, en el césped, césped, sí. para la mayoría de la gente es lo más motivante. El club estuvo muy bien en esto, nos dio autorización y va a haber muchas de esas mil personas que es la primera vez que van a pisar el césped. Sí, sí, hay muchos que nunca lo hicieron no y hicieron. que evidentemente es una buena oportunidad para hacerlo más allá de de, de competir, de correr, eh... ¿cómo? No? <risa> <risa> Aparte una maratón, eh, por, o sea, por más en este caso que sea amateur, porque como decía Alberto todavía no se van a empezar a sumar los maratonistas que generalmente compiten. La maratón está en cada uno, la historia es empezar y llegar. O sea, aquí no vas a competir como no somos, no, no vas a competir con otros, salvo la, la disputa con La, la disputa, disputa. en las radios va a ser bravo, Ya se empezaron a correr este de que van a donar algo para el colegio, los que pierdan. Dicen sí, de sí. todas las radios, parece que, que el, sí, los perdedores... Este, Hay que ver cuál. es una disputa, ayer vi yo temas bravos, eh. eh sí, eh, sí. Se, se están chicaneando varios por ahí, eh. Sí, Palma anotó, dijo que se anotó también. Sí. Palma me lo en dos panes para en dos pan lactal me lo como. No me, pero usted chicanea a todo el mundo. Sí, sí después no, nos vemos. Lo y... <risa> <risa> no pasa de maravilla, Martín y después lo fajó al otro. Yo no. después capaz no me ve. Y de última <risa> algo, la que hizo uno, que es un colectivo. <risa> ¿Te acuerdas? En una maratón, oficial fue, una maratón, que sí. fue una competencia importante. Sí. Y yo me, me mandan a alguna casa, me quedo ahí tomando un café, cuando vuelvo entro. Y entro quinto, sexto. ¿No te... <risa> maratón que comienza el domingo entonces, 4 de noviembre, a las 9 y media de la mañana. Fecha importante, si las hay, para sí, Racing, ¿no? ¿no? Muy buena la idea de la fecha también. Muy buena la idea de la fecha. Es clave. 9 y media de la mañana. Eh, y, y este dato que mencionábamos antes que todo el dinero irá destinado a Racing eh, eh, íntegro, íntegro. los 100 pesos que usted pone al momento de inscribirse van para el club, que es un poco más que la cuota eh, social que usted paga por mes eh, no es mucho dinero. hoy 100 pesos lamentablemente no, no, no, no rinden mucho no es lo mismo que antes, que era un montón de plata hoy, hoy no es mucho dinero para correr una maratón y para tener este fin noble de, de ayudar a Racing porque con el dinero que todos vamos a poner para inscribirnos en esta maratón y, y compartir este lindo momento en trincha de Racing, pisar el césped, eh, en un día que esperemos que el tiempo nos acompañe, va a estar destinado para, fundamentalmente para el predio Tita Matiusi y para la construcción de una quinta cancha. Racing necesita que sigan saliendo jugadores como Centurión, como Vieto, eh, jugadores que le van a dar satisfacciones a Racing, no solamente desde lo futbolístico, sino también desde lo económico, para que el club de a poco eh, pueda estar saneado eh, en su totalidad y nada mejor que, que ayudar, que ayudar al predio Tita Matiusi a que tenga una cancha más. Una cancha más. Eh, esto es clave, esto es clave. Eh, que el hincha de Racing sepa, eh, aquel que se vaya a anotar en la maratón, esperemos que seamos muchos, que el dinero fundamentalmente va a estar destinado para la construcción de una quinta cancha y también Alberto para, para el colegio, para la escuela seguro, en la escuela siempre estamos cooperando en esta, en esta instancia nos pidieron expresamente porque es lo que está faltando para, para hacer la cancha 5 pero igual en la escuela seguimos este, permanentemente en la semana próxima ya va a haber una donación los listados están en, en la página de paso a paso y y lo pueden buscar y permanentemente se van llevando cosas a la escuela y otras cosas más eh, a los chicos de Longo también eh, nos ha pedido Cecilia Contarino que es la, la psicóloga este, un, que a, acerquemos botines zapatillas, pelota que es lo que más está haciendo falta para los chicos de infantiles pre, pon, porque gente muy humilde que hermanitos de chicos que juegan y bueno, y estamos cumpliendo despacito vamos llevando lo que nos van pidiendo una guitarra que necesitaban los chicos porque se... Hacía música, uh -huh. bueno, vamos este, completando las cosas que nos van diciendo En el predio también, ya hemos puesto un alambrado detrás de, de, de cada cancha eh, Lo de los carteles de reconocimiento ya lo están viendo, ya hay tres en el estadio uh -huh. Ayer inauguramos el de la escuela El de la escuela, hay un mural bárbaro también al lado de, de, de la pensión de Racing Sí, hermoso, la un, gente sacaba mucha fuerza Nuevo, nuevo Sí, uh -huh. ayer ¿donde escuché está, que... ¿Dónde está el cara... mural del equipo uh -huh. campeón del mundo? Eh, que tan bien está hecho con, con el dibujo de todos los jugadores de aquella época al lado está pegadito un, un nuevo mural con todos los títulos que tiene Racing en este reconocimiento histórico que sí existe en la AFA Pero aparentemente no existen los medios de comunicación, no le damos la manija que le tenemos que dar a esto. ¿no? Una vez hicimos un programa. El fútbol, el fútbol no. haya comenzado en la década del 30, ¿no? claro, comenzó mucho antes. Eso es lo raro, porque los clubes festejan los 100 años, 150. Claro, pues eso con esto este, realmente eh, estamos bien, hace dos años que estamos trabajando, ya se ha avanzado, medios muy importantes del país ya lo están cubriendo, de hecho el... vos leo que estás manejando bastante este tema, lo sabés. Eh, estamos bien, vamos bien, el club ahora nos está apoyando directamente en todo lo que necesitemos para esto, para que nos abrió las puertas, ¿no? Y vamos por más, sí, obviamente, ahora eh, queremos instalarlo definitivamente en todos los medios. No me quiero olvidar de nada, maratón, reconocimiento histórico, eh, la escuela... Eh, y tenemos la pensión. Tardas, en, en no, no, estamos, sí. El eh, otro tema tenemos, estamos reordenando junto a filiales, este eh, había recién tenía eh, descuidado un poco lo que es la parte histórica. No te olvides que estuvimos intervenidos muchos años. Sí. Entonces había dos habitaciones. Y casi una década. Claro, estaba, había dos habitaciones llenas de de, de cosas de la historia y este paso viola al historiador eh, por medio de paso a paso y de filiales que lo está ayudando porque necesita seis meses, dos personas para reordenar todo eso, no es un museo pero es un ordenamiento de toda la historia de Racing que es muy valedero también, ¿eh? sí claro, vendría a haber un museo en algún momento también, eh una idea que, que se puede poner en práctica eh, obviamente hace falta eh, Desembolsar una cantidad de dinero importante Para hacer un museo, no es fácil Y también se necesita el lugar físico Para, para realizarlo, pero eh, Se podría tener un museo en Racing en Racing tiene una historia muy rica, ¿no? Sí, como sí, para tener sí, un museo Como una de las mejores del país, seguramente sí, Totalmente, totalmente Así que así estamos, con Paso a Paso racinguista tratando de, de sumar, de sumar para Racing, de, de, de generar algunas situaciones y tal vez en, en algunos aspectos Racing eh no tenga la, la, las, las suficientes herramientas como para poder realizarlo y bueno, desde afuera, desde afuera con, el, con la ayuda del club que nos abre las puertas, paso a paso racinguista, de a poquito suma, a poquito suma. Sí, te digo otra que vamos a hacer que ya después de ver ayer el, el colegio y todo nos motivó y ya estaba... Es más, Hernán, este, escudero de 3 de febrero, vos sabes que es muy, muy importante en todo esto. En este momento está negociando con un teatro porque se va a venir una obra de teatro para, para dar los fondos para el... Escuela, ¿no? Por eso no vino. Mira vos, mirá, mandó un mensaje, Hernán Martínez. Sí, acuerdo, ¿verdad? Eh, Dice ahí tenés al a uno de los mejores socios del club. Lo dice por ustedes. Eh, bueno, viste, yo le tiro a <risa> flores. <risa> Estamos en esto todo. Vos, ¿Vos sabés cómo es? Somos. Pero eso ahí. está bien, porque no, o sea, son uno por un lado, otro por el otro. Lo, lo es, que pasa es que somos. somos gente, de... y te está mandando sí, ahí. Todos trabajamos Leo. mucho. Eh, Leo está haciendo lo suyo. Flavio. Eh, Bueno, gracias a todos los periodistas, este, Sergio, estamos bien Sergio todos, Palma, Ramiro Gregorio, todos. todos estamos involucrados en Paso a Paso Racing eh, Roseló, que es otro partido político estaba, En Roseló está con el tema de los chicos de integrados eh, de, de capacidad diferente, que se mueven muy bien en Villa del Parque Que ellos lo manejan Y estábamos tratando de ver la manera de poderlos insertar en lo que es la carrera ¿no? Esta, con Lautaro hablamos y vamos a ver de alguna forma Corran 100 metros en el césped, algo Para los chicos eso nos llenaría de mucho orgullo ¿Usted va a correr, Di Sanso. Por lo menos voy a... Ya, ya. Voy a estar ahí, me voy a reír... Pero ¿Por qué no va a correr? No, pero tú te vas a estar ese día, va a ser un día movido para nosotros. No sé... O sea que que correr, ¿Va a correr? vamos a correr? tiene que salir bien. Hay algunos que tenemos que estar atrás, ¿no? Va a salir todo bien. Tiene la posibilidad de pisar la cancha de Racing, de compartir un momento entre hinchas de Racing, entre mil hinchas de Racing para correr... Eh, yo quisiera saber si la señorita Loretta de Sanso va, va a correr y si está entrenada para correr. Entrenada no estoy, voy a intentar correr. Intentar. Bueno, pero se va a anotar. Ya estoy a notar. Ah, bueno. Ya entonces... me anoté. Ay. Va a intentar correr. ¿Qué significa? ¿A ¿Qué significa? Seguro? ¿Eh? ¿Qué significa intentar correr hasta que te gane? Lo que va a hacer usted, Morri. Lo que va a hacer usted. Usted <risa> va a intentar ganarme y no va a poder. Sí, eh, le voy a decir una cosa. Es más, eh, dígame lo que le voy a dar ventaja. Cuando salgan todos, yo me voy a quedar un ratito hablando con Alberto y contándole un par de cosas, y después arranco. Muy bueno. 4535-5700, dijimos una consigna en el comienzo del programa, no nos hemos olvidado, no nos hemos olvidado, la vamos a escuchar. Tenemos oyente, Gastón, ¿cuántos tenemos? Siete, siete mensajes para hablar de... hay más todavía, siete editados. Eh, para escuchar al hincha de Racing ¿Qué opina? Racing tiene posibilidades de, de salir campeón Si le gana a River Y si pierde con el equipo de Almeida Se baja definitivamente de la lucha del campeonato Fue la pregunta que, que hacemos A raíz de la declaración de Iván Pillud Al 4535-5707 4535-5707 Allí participan Por todos estos regalos que tenemos para el hincha de Racing Con la consigna de, del gol del Larto de Fleita Uno de los ligeritos, así los apodaba, Víctor Hugo Morales, tanto a Fleita como al Piojo López. Nos tienen que decir qué torneo fue y cómo fue el resultado de ese partido. Muy simple, muy fácil. Eh, así que también participan eh, a ese teléfono, al 4535-5707. Hacemos una tanda y venimos, Gastón, dale. Argentina, espacio publicitario, AM570. Nos acompañan a Pops.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 Cugini es Fabio Nosotros cambiaremos tu imagen Vos cambiarás tu mundo Cuyini No Kugini. te confundas Libra 83 www.cuyini.com Cuyini fabio. fabio La peluquería Lo demás es solo imitación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 Cureband Apósitos. Apoyas, cortes. Cúrelas con Cureband, el líder mundial en apósitos. Distribuye Bull, Sociedad Anónima. Muerde Gio Moreno! ¡Gol!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 Esto es Racing Esto es racing. Hernán Díaz quitó, pero sacó mal alto, Nata, la libra, la pone por gol, gol, Gol, gol, gol, gol Gol, gol, gol, gol Gol, gol, gol,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 para que ustedes puedan participar 45355707 mañana, hasta mañana tienen tiempo obviamente le vamos a dar un poquito más de tiempo hay gente llamando, tratando de comunicarse con todos estos premios, banderín, gorrita las cartas, cuchini por ahí por el medio, un voucher el chavero, bueno, la fiesta de la primavera eh, ahí en la sede Avellaneda para el viernes, un par de entradas bueno, son los regalos que tenemos para ustedes así que Llamen mañana, también van a tener eh, la chance de llamar Voy a escuchar a algún oyente como para, para despedirme de esta manera Ya se viene Planeta Globo, la gente Huracán Que no la está pasando bien, que ha cambiado de técnico Un viejo conocido de la academia será el técnico de Globo Así que, eh, dame algún oyente, Gastón Buenas tardes, Paradiso, respecto a su pregunta Yo creo que, visto este plantel ya las primeras fechas Y las actuaciones del equipo me parece que ninguno de los hinchas o muy pocos han pensado en que este equipo podía salir campeón. De manera que una derrota con River eh, no va a cambiar mucho las cosas. Sí, por supuesto, la situación del plantel y del técnico, sobre todo, porque eh, ahí se va a entrar a complicar, creo que mucho, la situación de su del día. Eh, Pero creo que nadie, sensatamente, eh, pudo haber pensado que este plantel, después de la primera fecha, estaba en condiciones de campeonar. Gracias, buenas tardes. Abrazo amigo, lástima, porque uno pensaba que se podía armar para pelear algo. Hay ¿Eh? jugadores importantes y de nombre vinieron. Bueno, es una cuestión de conjunto. El entrenador y los jugadores tal vez no estén eh, de la mejor manera. Dame el último. Habla Luis. El... Yo llamé hace tiempo y varias veces no salía al aire. Pero vos acordarán cuando a Paradiso le recomendaron lo que uno se usaba. Buffarini, trofeo, role, no pasó nada su no somos defensores de Belgrano hay que variar, Morris tiene mucha razón estoy totalmente de acuerdo no hay quien genere juego en cancha de Racing en doble 5 con Zuculini sacando probablemente a Villar me parece una barbaridad porque es el único que tiene concepto de cómo jugar el fútbol ahí estaba otro amigo bueno, el último, estamos llegando al, al cierre del programa Loreta, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. No, es un placer para nosotros, obviamente. Alberto, eh, importantísimo. Yo me llamo Alberto también. eh, colegas. Bueno, somos colegas. Colega. Y apoyamos los dos en el paso a paso. Ahí es estamos, vos. ahí estamos. Bueno, gracias por lo que hace por Racing y gracias por estar acá. Una hora interesante, me imagino distendido. Gracias, de, de gracias, gracias a vos y a todos ustedes que colaboran desde siempre. Bueno, eh, se viene la gente de Huracán, Planeta Globo, Guillermo Corbeto eso ¿qué pasa con La, usted? la gente de Huracán, ¿tendrá novedades del nuevo técnico? Sí, no el amigo... el amigo, el amigo de Huracán? el ex Racing? Eh, en otro aspecto sería habemos, Técnico habemos Técnico Esta tarde entrenó ya al primer equipo de Huracán a las 4 de la tarde en la quemita Algo de tranquilidad para el quemero que venía bastante convulsionado Y una vez más ahora con las ilusiones puestas en el próximo lunes Vamos a desarrollar todo esto Lo estamos buscando al Chocho Lo que pasa está viajando a San Rosario que es el cumpleaños de la hija claro. este, Ya se había comprometido De última lo tenemos grabado Pero el hincha de Huracán va a escuchar la palabra del flamante técnico de Huracán El Buda Liop O Muy sea que bien. se quede el hincha de Racing escuchando a la gente de Huracán sí. Porque el Chocho Liop ha hecho algo importante en Racing Muchos no lo recuerdan Él venía de la época del gerenciamiento La última etapa yo quería preguntarles a ustedes Por eso me metí antes en el estudio <risa> Porque la gente de Huracán quiere saber Claro, ese técnico nuevo que nos espera A ver, ¿qué hizo Lyop en Racing? ¿Qué imagen dejó? ¿Eh? ¿Cuál fue, digamos, la marca que dejó el sello Que dejó Lyop en Racing? Fue el vosotros? técnico que jugó la promoción Que lo salvó a Racing del descenso lo salvó a Racing porque porque del cuando, Claro, porque cuando viene eh, Racing venía de acumular malas campañas Y realmente, Leop, eh, tenía un equipo que hoy hablando con vos por privada lo empecé a recordar. Juan Matías Sánchez, Jacob, Maxi Morales, Saba, Saba, Saba, no, Saba. arriba, en la defensa... Había, había algo, sí, no, algo. aparte había jugadores, por ejemplo, Mercado estaba en la defensa. Ah, bueno, Schaeffer, a... que pasó por Huracán. Eh, Schaeffer estuvo en no, no, ¿no? Ah, Schaeffer no fue Huracán. No no. no, no, me, me confundí con Atán, con ¿no? No, Chicharán no fue Huracán, el 3. Este, Pero Martín estamos hablando de jugadores De ¿eh? una talla bastante interesante Sí, y, y lo que te comentaba antes Esto de que vino antes Vino con el gerenciamiento Y Racing entra en elecciones En el periodo eleccionario Vuelve después de muchísimo que tiempo Que gana Molina Que gana Molina Y en lo previo Tanto Molina, Dáquila Todos decían que Liop se iba a quedar uh -huh. ¿Por qué? Pero mentían Y a la tercera fecha Perdió con no independientes ¿Te acuerdas? No lo bancaron No lo bancaron, no lo bancaron. Bueno, Tres fechas y, y se fue el chocho Pero bueno eh, va a haber hinchas de Racing seguro escuchando Planeta Globo, porque el chocho dejó una, dejó una buena imagen, Racing eso es lo más es importante es un, que quiero Es saber. un buen tipo, un tipo sin conflicto, Ajá, no, no le fue bien después en la segunda etapa eh, cuando arrancó el campeonato, pero un tipo eh, realmente de buena madera para eso usted eh. estuvo sí, cerca de él. Sí, sí, sí, sí, mi relación con Leop como jugador, como jugador, sí. como jugador. Sí. era de cuando me tocaba una transmisión, que me tocaba hacer vestuario de Newbels, y era hasta ahí, lo veía de vez en cuando le hacía una nota de momento y punto más allá de que las referencias que uno siempre tenía la referencia que uno siempre tenía era de un buen tipo un tipo frontal sí. eh, este, que así bueno como como técnico eh, bueno va, bien vale lo que lo que están diciendo ustedes sí perdón que me meta Guille, hola muchachos pato burlón ¿Todo ¿Todo bien anda bien ¿Todo? la facha de pato ah, burlón a ver ¿no? para eh? eso terrible para un poco yo me acordaba me acordaba que, que el chocho tenía una manera de jugar que presionaba mucho y los primeros tiempos de racing realmente me sorprendían mucho después a veces se quedaba un poco en los últimos tiempos pero me acuerdo de, de ese equipo que presionaba mucho eh, era así no era un partido sí. mira hay reflejo de lo que decís, es el primer tiempo del partido frente a Belgrano en la promoción, uh -huh. lo salió a comer, Racing se pone rápidamente con un gol de Máximo Morales 1 a 0, y pudo haber hecho algún gol más después obviamente eh, uno notaba que físicamente se caía un poco el equipo, pero porque el desgaste era muy grande en esos primeros minutos o sea, Racing te llevaba por delante, pero obviamente que que esto es fútbol y, y Huracán eh, va a tener un buen técnico en el Chocho. Bueno, señores, les quiero avisar que no vamos a hacer apertura habitual, ya estamos en, en momentos de Planeta Globo, y nos está escuchando el flamante técnico de Huracán, Juan Manuel León. Hola, buenas noches, ¿cómo estás?